Buenas tardes, un miércoles más abrimos las puertas de la Guardia del Androide. Yo soy Trulo, vuestro anfitrión, aquí el, el que manda sobre este caos o, o lo que sea esto. Y tengo a mis colaboradores de siempre. quien tengo? A ver, que se presenten. ¿José? Buena, yo soy yo. ¿Sigues siendo vez? tú como sí, siempre? Sí, como ¿No siempre. ha cambiado, por desgracia? No. No. El ¿José? ¿Y a...? Y yo, hoy... No tengo ganas de presentar. Vaya. Vaya. Ángel. <risa> me voy a hacer trabajar de más, ¿no? A ver, José, Ángel, me falta alguien. Falta Magger. Sí, ¿dónde estará No sé. Ah, mira, parece que ya llega. Parece que, que viene por aquí. ¡Abrele la puerta! ¡Abrele la puerta! Vale. Vaya ahorita, ¿no? <risa> no sabes tú el lío que me he metido. Es que ahora me he traído la mascota. ¿Ahí? Una... ¿Eso sí. qué es? ¿A qué fónica? Uf. Eh, yo no es, sé qué decirte, ¿eh? Eh, yo no sé qué decirte Amor, es que, mírala, si es preciosa, ese muño, esa nariz, esos ojos a pintados A mí me suena, eh, pero no sí, caigo Sí, se da ahora. un aire, se da un aire a, no sé, me recuerda a alguien No es la toya ya son No, eso estaba más buena No, ah. eh, no a ver, eh, eh, canta, canta, sí, canta sí. ¿Quién es? Y es verde, antes no era verde, pero ahora es verde Y mira qué bonita que es, ahí no, no. Una pista, hombre Gaaaaa... <risa> ¿No será la gaga? Que esa va no. que vestía. Yo lo sé, yo lo sé. ¡Es Amy Winehouse! ¡Sí! ¡El zombi sí. de Amy Winehouse! ¡Sí! No sabes tú lo que más costa conseguirlo. Y es que, al menos si es que se conserva bien y todo el bicho. Escúchalo. Si es que se ha metido tanto ácido y tantas cosas dentro que es que macho, eso no se pudre en la vida. Ahí queda. Le encantaba. su baño eran darkos. Sí y, y, y es que se, me queda sin palabras ¿eh? el zombie de de way aquí pero dice algo se está ahí como una estatua no lo sé pero lleva ya desde que la cogí está ahí quieta espera con el permiso del tío de la pecera voy a sacar una petaquilla que tengo que no sé oye, oye arco aquí no ¿eh? no si arco eh, se... Eh, mm, se... Esto, cómo se llama acuario de cerrarro y la semana pasa no vista los litros, muy bueno ¿eh? Todo, la petaquilla... Lo mismo... Eh, mira el olorcillo, me hecho una gotilla en la mano. Sí, sí, a ver. Sí, sí, a ver. A ver qué hace, a ver qué hace. Se está moviendo, no sé, yo... <ríe> ¡Qué salada! ¡Uy, oh, Dios no, mío! No, sí, se levanta. Mirala. Sí, sí. Eh, ¡Coño! ¡Eh! ¡Eh! Sí. ¡Eh! ¡Sit! ¿Qué? Sit. Puerta a izquierda. Eh. Ya. Su mega Mega golla puta. Calla, bicho. Soy bicho. Suelta la bandana. me cago en. Cocla. Ah, ah, en... <risa> <Cógela>. No, no, cocla tú. Cocla, Dale la botella, del arco. Dale toma, la botella toma, del arco. Toma, toma, no, largo. Bicho. <risa> ¡Tuba! Error. Ya está, ya, ya. Menos ahí, yo sí. creo que cantaba mejor cuando estaba viva, ¿eh? Madre, sí, oye, bueno. la última vez que os vea traer zombies, déjala ahí tranquilica que ya la echo yo, ¿vale? La Venga, virgen. continuando Vale, la dejamos, sí Pues ya estamos el equipo completo Y arrancamos en lo que es el segundo programa de la guarida del androide Antes de nada, me gustaría preguntar a mis colaboradores, ¿qué tal lleváis lo de la fama? ¿Os paran por la calle? ¿Os piden no, autógrafo? O... ¿Fama no? No nos ponemos a bailar por las calles, ni a dar volteretas, ni... No, tenemos... no, no, a ver, no ese no sé fama, digo, ah. eh, el éxito, el triunfo, el ser reconocido. Ah, no, todavía no me han persiguió con antochas por el pueblo. <risa> Yo he venido guapo para salir bien por la radio, sí, he verdad. duchado y todo. Entonces, ¿habéis firmado muchos sujetadores? Ángel, tú, tú seguro que has arrasado, ¿no? Yo, yo he firmado muchas piedras. Yo iba por la calle me tiraban en piedra. <risa> y las devolvían ¿no? Con cariño. Con camisetas de, de Edward Cullen me tiraban piedras yo no he hecho nada. Ahí está. Las piedras son los nuevos sujetadores. Eso que es tan locas por ti. Ya mismo, ya mismo me pillo una groupie. Vale. Y ante todo, quiero pedir perdón por la tardanza en subir el, el programa al podcast... Porque hay gente que está... No sé, gente que está ansiosa por escucharnos. Gente ¿Ansiosa? rara. Sí, sí. Esos son de mentes que en algún momento... Hay gente que no escucha está? y luego quiere escucharnos otra vez. subirlo a internet, es que queremos escucharos otra vez. No sabéis cuánto me cuesta, ¿eh? Que uno aquí sacando dinerillo de la dormida... Toma cinco orillos y va y le avisa a trulo Ah, qué fuerte. Tengo que decir que la culpa es de nuestro técnico. En Facebook pusimos hice pusimos un anuncio de colecta... Para, para juntar fondos y partirle las piernas... Con los recaudados sí. hasta el momento no nos llega ni para partirle una uña. No, sí, tenemos para un lote. ¿Para un lote? ¿Quién? Lo ¿Quién no lo va a hacer? Ah. ¿Baratito? Bueno, si no se dice, no se dice. Si no se, se, dice. se entera aquí el comando y tal. <risas> eh, son ah, 95 kilos en canal, metro 82 y mucha mala leche. Yo de vosotros no diría eso en público. Está recién levantada la siesta, eso... Eso también. traerle Donut! traerle donu Bueno... Pues seguimos eso, recordando fondos para matar a nuestro técnico Y ya sabéis, vacante de técnico de sonido en Radio Cuyar De aquí a unos días preguntar que seguro que os cogen O, oh, o, oh, o oh, a podernos atropellar por el coche misteriosamente por la noche por las calles del pueblo Si vaya a pedir el mismo trabajo Puede ser eh, Vámonos con las noticias, mundo friki mm, Mundo friki, pues no estamos en ¿eh? él Sí, pero nuestras, nuestro bloque de noticias. Ah, vale, vale, vale. Venga, sí, sí. dentro cabecera... Este sábado sí, este es el verdad el que toca Altiplano Rock Perdona que no repitamos la noticia Pero bueno, el, el hecho relevante en nuestra agenda Y ya sabéis, hay que ir este sábado A la, a la piscina municipal de Cuyar A los lagos de Quitasueños Donde hay ese pedazo de festival Un puñado de grupos Rock and Biker van La Reina Ácida Mezcaleros, Heavenly Hell Los rockeros de Amberes Y ya sabéis Aquí lo, luego el cierre, el cierre será por parte de los dj Zara y yo, un servidor trulo. Y tenéis que ir, que yo quiero hacerme famoso ya de una vez. Pues como no sé qué la táctica que yo, tienes que ser colaborador. Te ahorra el, el tirarte un torero porque ya entras del tirón. Pero mira, en el, el antiguo programa necesitaba una hija, ¿no? Pues una mascota. mira era Yurika. Y eso, eso da sí. punto Ay, qué mima bonita Qué bonito zombie de la Wayne House Yo creo que si se la ve a Telecinco Te la compra Fua, y la pone como la princesa Vamos, ¿qué le dices? Esto, la emperatriz del mundo Ahí ya está ve. Del ultramundo Alina no, House Mujer, del, hombre y viceversa Y la ve más ya tronista, el trono el de, de, de Bueno, esta es una noticia, ¿no? No, no vale Otra noticia Otra noticia a ver, sería con seriedad, un joven de 20 años muere tras pasar 12 horas seguidas jugando a la Xbox 360 Ha sido en Reino Unido, un donde un chico ha fallecido a causa de una embolia pulmonar Por permanecer demasiado tiempo sentado sin dejar la consola ¿No respiraba? Es que no lo entiendo yo la noticia O pues... sea, si tú estás jugando tranquilamente a la videoconsola sí. No bebes, no comes palomitas Estás pendiente de que si me mato a lo que sea ¿Al juego también que estuviera jugando? Jalo. Ah, pues mira, matar bichos. Simplemente matar bichos. Sí, bicho. no. <risa> pero ver, no lo entiendo. Evidentemente esto, esta dolencia ha sido producida por una por una, un estilo de vida sedentario. Pero bueno, es más fácil culpar los videojuegos, ¿no? O sea, puedes estar 12 horas viendo la tele y no pasa nada. Pero si estás 12 horas jugando a videojuegos... Uy, es que... Y tenía 20 años. Sí, era jovencito. Ese siempre se van los grandes. Ese muchacho no tenía relaciones sexuales. ¿Y bueno. qué? ¿Tiene una xbox ¿Y qué? ¿Eso qué importa? ¿Será que luego no nos puedes poner ahí restube, X video? Y ya está. Pero la X no tiene ningún agujerito. ¿Y tú para qué usa la izquierda su defecto si eres zurdo la izquierda? ¿No? Vale, vale, vale. vale La derecha no, porque pero, entonces no una extraña. La pero, izquierda, siempre pero, la izquierda. Me... Pero si no suelta el mando... Sí, y... no. ya está bien. Ya, ya, ya, ya. Por el... cierto, trulo, hablando de videojuegos, ¿es cierto que han pro han prohibido en Noruega el Call of Duty y otra serie de videojuegos porque el chalao este que atentó jugaba a todos esos juegos? Pues el caso es que no lo he escuchado, no no he sí. oído nada al respecto, pero no me extrañaría que se que se culpara después de la tragedia de Noruega que hemos vivido estos días atrás. No me extrañaría que se haya culpado porque era era jugador de de Call of Duty, también era jugador de World of Warcraft, pero bueno, yo creo que es un poco desviar la desviar un poco la atención ya que destacaba principalmente por ser de extrema derecha y conservador católico. Entonces, sí. parece que esas cosas, esa ideología mucho más más, da, más dañina, o sea, más extremista que el simple videojuego. Sí, pero bueno, siempre es fácil echarle la culpa. Pero bueno, también tenemos que pensar en otras cosas, que esos países no estaban acostumbrados a esas cosas, solo digo, que a un tío si le fuera la pinza y, y venga, porque no me caéis bien, os voy a matar. Pues págate un tiro antes. Sí, en ya, día, hoy en día vamos. los países nórdicos son de los más avanzados Ha pillado todo el mundo por sorpresa una, una desgracia bastante grande Otra noticia, pasamos de, de cosas que nos estamos yendo a lo, a lo triste Sí, nos qué mal rollo en un momento Sí, como como repunte de la noticia final ya Yo estoy tranquilo porque tengo una Play 3 Pero Ángel y Agu, vosotros que tenéis la 360 Tenéis cuidado de que no os mire con mala cara Alguien me dice, wow, a mí ya se me ha cagado al live Estoy a salvo ¿Qué? ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa? ¿Se le va a explotar la videoconsola en la cara? No pero... ah, pues, La videoconsola es como un grappling a, a partir de las 12 de la noche, si juega la videoconsola, se despierta, se multiplica y te come Hay algo peor ah. El círculo rojo El círculo rojo El círculo rojo ¿Qué es eso? ¿Qué lo, es eso? La muerte de la consola Oh, Descanse en paz Oye, a los de la Play 3 Que como salgan las luces amarillas También lo sé, lo sé Pero mi consola no mata a nadie Yo soy de PC No mata a nadie ¿Qué luces amarillas? Adiós fuente de alimentación ¿Qué fuente de alimentación? También tú, tienes casos cuatro reza, meses por, Reza porque a tu Play No le aparezca una luz amarilla Y se te muera No, tiene una roja y una verde Pues cuando la verde se vuelva amarilla Cágate Ah... Otras noticias. Sobre la nueva red social de Google, el Google Plus, ¿sabéis cuánto tiempo le ha llevado llegar a los 20 millones de usuarios? Solamente 24 días. Es como Canal Plus. No, ha llegado pronto Es como el Facebook <ríe> No, pero se, precisamente como a Facebook le costó 1.152 días Mientras a Twitter le costó 1.035 Porque la gente está más enganchada ahora en las redes sociales Se sí. levantan y no toman café, sino Facebook, sí. Twitter, redes sociales Estamos hablando de eso, que a Facebook le llevó dos años y medio Conseguir esa, esa cifra de los 20 primeros millones de usuarios Y a Google+, plus la, la red social de Google, en 24 días lo ha conseguido si siguiera por ese ritmo, más o menos mmm, de ese ritmo de crecimiento, podría alcanzar a, a los 700 millones y pico que tiene de usuario de Facebook. Somos 700 millones en Facebook. ¿700 millones de personas metidas en el Facebook? Sí. Lo que yo te diga. Yo <risa> Gente sin vida. Sí, sí. Y Twitter tiene unos 300. Pues, como he dicho, en ese ritmo, facebook eh, Google Plus alcanzaría Facebook en apenas uno, entre 800 y 900 días. No puede ser en unos dos años y poco. Y Twitter lo alcanzaría en solamente un añito 360 días o así pues, ¿Twitter cuánto tardó? Twitter tardó 1.035 días Eso. También dos años y pico En el pajarito en tener 20 millones Ahora mismo anda por 300 ¿Y los romanos conquistan la Galia? No por sé el tiempo que dejaron de dar por culo a Esther Yokoveli? No la conquistaron todas Quedó un pueblo irreductible <risa> Eh... Como podéis ver, nuestro colaborador José un tanto especial, así que estamos pensando hacer un clon. Ay, ay, espérate, espérate. Pero... ¿Con espadas, láser y todas esas cosas raras? No, y lo echamos a la EMI y así y lo piensa no, no, y no, sale no, una parejilla. No, a ver, no me había entendido. Hay una, una empresa japonesa que fabrica figuritas de acción que son copias exactas de la gente. ¿Sabes? La típica figurita de acción te la puede hacer modelo de 30 o 60 centímetros. Quiero una escala real de pelear rubio. No, no, no, no. 30-60 centímetros, no lo has gastado. O 30 o 60. Aunque no, que pagar 20 euros más, yo quiero una de escala real. Bueno, pues explico más o menos. Dice, y la ponemos aquí en la quina, ¿eh? ¿Sí? sí. ¿Qué va a salir de mi cuarto? La compañía en cuestión, que se hace llamar Clone Factory, la fábrica de clones, uh. sí, originales, utiliza una, una tecnología de escaneo modelado de impresión en 3D ¿Os puedo hacer una pregunta que se me ha pasado por la cabeza así... Anda. ...improvisto? Sí, yo estaba leyendo una noticia, pero tú... ¿Por tú, qué Ana? John Lucas hizo un ejército de clones del Bomba Fé pudiéndolo hacer de la célula de Azmao? De no había nacido todavía. ¿Cómo que no? Sí, porque de la primera y el de la de de clone, es de la segunda. De está pinchando electro estro, no había nacido todavía. Ah, vale. a mí eso me resulta siempre raro. Sí, de estaba pinchando electro <risa> Uh. Bueno, lo he dicho, yo he visto las fotitas de los clones estos en cuestión Son impresionantes, sobre todo el, de, el, de, el acabado de la cara y de la cabeza Eso sí, rascar el bolsillo porque cada copia figurita de acción cuesta 1200 euros Entonces, ¿para qué lo queremos? ¿Que tenemos que estar todo el día arrancando esparto? ¿Y luego cogiendo oliva? ¿Y luego cogiendo almendra? ¿Y por la noche cogiendo esparto? Eso, ¿Que no paramos? Ya, pero, ¿y tener una figurita tuya de acción? Con sable en láser, como has dicho Ay, bueno, pues sí Encima de la tele, junto a la muñeca de torera Digo, la muñeca flamenca y el toro No, no Pues en tu cuarto, al Esta... de la muñeca de la legión Está está en este en guía Sí, porque desde que están las televisiones planas Ahora, como no ponga un, un Spiderman o una salamanquesa encima Dan de a pan el toro y tú a, a, la, a la esa que vuela Me parece que está guiando A la flamenca Y bueno Y siempre con el mismo vestido sí. Y para el mismo lado Y acabando con la última noticia Sin salir de Japón Tengo que decir que Tokio anuncia su candidatura Para los Juegos Olímpicos de 2020 Yo voy a poner el grito del cielo Es que nadie ha visto a Akira Todos sabemos en qué va a acabar eso Primero un desastre nuclear, luego unos Juegos Olímpicos La destrucción del mundo Seguro que debajo del estadio tienen los, puedo, los cachos de Akira ¿Os puedo contar un chiste muy malo? No no Tú dilo, venga Hagamos una ola por Japón <risa> ya lo Fuera era, sí. Sí, sí, Fuera sí. del estudio el, Por chiste malo El super tacañón ha hablado Dios, está ahí? No, no es Dios ah, ah, ah. No es Dios, ah. es el técnico sonido Que está el otro ah, lado del cristal ah vale. ah, vale, sí, sí, aquí, sí, sí, vale Ya, ya, estamos vale. uh -huh. <risa> Bueno ya hasta aquí las noticias de Mundo Friki límite de este programa, yo creo que ese no está yendo a las manos, así que yo me voy a quedar callado por un rato, no, a tranquilizarme, voy a hacer meditación, relajación... A cagar mmm, a tu casa, sí. Respiración profunda. Bueno, vale, sí, dejo que hable José, ¿de qué no, habla, de qué no va a hablar hoy? ¿De qué cómic no va a hablar? Hoy he hablado de otro grupo, que es de la DC, DC. A ver. esto no tiene nada que ver con la nueva arbre. Pues la... ¡Liga de la justicia! ¡Uh! Yeah. Sus nacieron en el 73, aunque se podría decir que ya en el 39, la cuando estaban los nazis invadiendo toda Europa y estas cosas, los americanos se dedicaron a crear personajes de esto con superpoderes y cosas raras, y que siempre les acababan algún cómic suyo metiéndole algo raro en el culo a Hitler. Siempre. Vaya Y estuvieron ahí juntos Lo que pasa Que ese no es No es el nacimiento De la Liga de la Justicia Es otro Un momento ver, Un y... momento De ahí sé yo Por qué los alemanes Odian tanto los pepinos Puede ser por eso Yo pensaba que era la, la tenían más con las piñas Eso te iba a decir yo Las piñas Es lo peligroso para Hitler Sí Según Little Nicky No sé No sé no Bueno contesto. ¿Y <risa> quiénes son La Liga de la Justicia de América? J.L.A son JLA nombre de bebida pero que no es bebida te deja con la ganas vale por, son los componentes originarios son como no superman el fantasman eh, wonder Woman, o como la llaman aquí en españa la chica maravillosa el green lantern que mm, linterna verde cuya película y, se estrenó el viernes pasado pequeño apunte por ejemplo y, y, y, y el detective marciano que ¿Eh? Es un detective, pero es de Marte Por eso es detective marciano Nunca lo hubiera dicho No es de Murcia no de, de Mira Marte. que son los murcianos también raros Un poquito raro <risa> pero no Este le tiene miedo al fuego tu eso que viene de, de planeta rojo Si, ¿Sí? esa otra cosa Dice, tengo miedo al fuego, tengo miedo al fuego Pero no es tu planeta rojo, no tiene ni agua ni nada ¿Qué fue? Que le tengan miedo al agua Que nunca la has visto en tu puñetera vida Pues si sí. ¿Cómo que no, Pero si está congelada debajo de la superficie Pero recuerda que un marciano en un perro flauta Esos son eso son teorías Bueno Pues los creadores De la liga A ver pues no tuvieron otras luces Que su primer supervillano Tiene una Originalidad Que supera lo increíble A ver Lleva los cartoncillos por fuera No Sí Bueno, sí, eso sí. Bien, ellos <ríe> ellos llevan los cazoncillos por fuera. El supermi villano, no. Era más listo. No, qué va. Era una estrella de mar gigante que se apodiera... Patricio. Patricio. Hola <ríe> su guabo ahí. Mono ah, un guabo, un poga. Pariente de Pariente de Patricio se podría decir. Ah, lo que te quiero decir es eh? que tiraba millones de estrellitas, pi, pi pi pi pi pi pi y cogía esto a la gente se lo se los ponían en la cara como la no sé si habréis visto la invasión de los ultracuerpos, porque soy sí. demasiado jóvenes. ¿eh? Algunos sí, otros sí, no. Sí, pero somos frikis. <risa> mira pues, entonces, una especie. A Tritón Man le tiró una estrella de esas, ¿no? <risa> sí, se la tiene engancha en la cara. <risa> También es verdad. Ver. ¿Y alguien le falló la puntería un poco más abajo? Sí, no lo crees. A ver. Y entonces, pues, decidieron unirse los superhéroes esto Para salvar el mundo. Y entonces, pues, se, se unieron. Le fueron a la estrella de... Ma ya ves tú. Y le pegaron una paliza. Luego, a los dos años... Porque como DC se dio cuenta de que el formato... Vengadores, Patrulla X y Los Cuatro Fantásticos... estaba empezando a vender. Los grupos, los grupos. Molaban. Exactamente. Entonces decidieron hacer... Otra vez, la unión del grupo... No me lo digas, no me digas. Para matar una sepia. No. ¿Una gamba a la plancha? No, no las gambas no se mata Son animales por Un ejército de boquerones mutantes. aquí es hoy Yo, ¿yo sabía a quién mataría. Cazuela de marisco. Al oso que sale en el anuncio del polo de chocolate. Pero si ese es el pedo biar. ¿Eh? ¿El pedo biar? Sí, sí pedo biar. El oso pedófilo, un meme o sea, de internet. Trullo lo lleva en la camiseta. Ah, por, sí, fa vale. por favor, eh, por favor, sí, volvamos, volvemos volvamos, a la liga volvamos, de la vale, justicia. Vale, vale, sí, sí. Volvamos a quién mataron. No, no era una sepia, ¿no? No. Entonces lo que decidieron es coger a Don Day o Don Star o un día muerte o muerto al mes. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero sí. ya sabéis tú que mi inglés es como... Me lo como, yo me lo guiso y yo me lo como. Sí. A ver. Entonces, el Don Day este llegó al planeta y tenía como hijos de célula ¿no? Que cada uno, pues, tenía un superpoder. Y entonces los superhéroes se dieron cuenta, ellos... Mir, fíjate si son listos los superhéroes, superménito. Fíjate, fíjate. fíjate, Se dieron cuenta que ellos solos, que uno solo no podía vencerlo Dice, papá, vamos a juntarnos. Claro, dice... listo, ten tenían la ESO por lo menos. Claro, dicen, allá hay 14, yo soy uno. Pues no puedo. Entonces ya no pueden ser políticos. Si han hecho ya el grado de escolar y la ESO... No, ni te no tuvieron de Sálvame. No, no. Hombre, no me imagino yo en el Sálvame a... A Superman diciéndole al Esteban ¡Te callas o te quedo con las rayos de Misión X! ¿Eh? ¡Que te veo la ropa interior que llevas! Sería digno, ¿eh? Yo qué sé Volviendo Sí, antes de que se me vaya la cabeza del todo Y no cuente todo lo que quiero contar Entonces, bueno, después de esto pues se unieron Y como pasa con nuestros supergrupos Pues tienen Tres números, un supervillano Otros seis números, otros Y así, pues, se pasa la década de los 70 y 60 sin mayor revelancia ni importancia. Porque verdaderamente donde ellos consiguen importancia y superar por primera vez en venta a la patrulla X en los años 80 con la magnífica saga que dibujó el mexicano este, que no me acuerdo el nombre, que luego me saldrá, ¿eh? ¡Jorge Pérez! Y por recordado? el patrocinio de uno. Ah, vale. Y entonces, pues, dibujaron Crisis en Tierras Infinitas. Que en 12 números decían que había 12 tierras alternativa de la DC. Imagínate, 12 planetas con 12 supermanes, con 12 Batman, con 12 de la Liga de la Justicia, que si bueno que si malos, pues todos juntos. porque pues pasaba en crisis infinita? porque que se iban a destruir los mundos. Pff, y se iban a juntar en uno. Pff, que luego nos se juntaron en uno. Eso lo tenéis que leer o descargarlo. Pa verlo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Eso ya no lo digo. Os dejo con el tríngule. Luego, aparte de esta crisis infinitas... Últimamente y recientemente, el genial Alex Ross Gran dibujante Tuvo su magnífica idea de conjuntar 12 números Y llamarlo simplemente Justicia Donde se narraba por primera vez Como los superhéroes del planeta Eran derrotados por los villanos Y las consecuencias que tenía eso para el mundo Luego claro, al final, eso te lo explican los 6 primeros números Ya del sexto al 12 te explica cómo lo buenos ganan Porque no hay ningún cómic donde... Bueno, sí, uno, no, tampoco Iba a decir 30 días, pero al final 30 días queda el tío No, queda la tía, ¿no? Sí, no, no ganan los vampiros Bueno, queda igual ¿Vampiros? Tre... 30 días de oscuridad Ah Son vampiros vale, sí y si no son vampiros son gente que no tiene hambre para comer <risa> Estos también brillan y cagan cagan granito. Ah, no. No, no, no, no. son, no. No son Estos eso. no son tan pastelosos Que Pe yo me no Pero... acuerdo que la estuve viendo con mi madre y mi madre me decía, "Niño, mira, a mí llamad de la cena." Yo no yo no quiero, parece... claro. Tú imagínate Cabezas por allí sangre, la nieve, como no es cantosa, por pues la sangre charcos de sangre, charcos de sangre. Pero los vampiros sí chupaban cosas, ¿no? Ah, <risa> eso sí, eso de todo chupaban hasta cabezas de gamba. Bueno, cómo iba para rematando, para acabar. Sí, termina, termina, termina Sí Termina Por Este año pasado Concluyó última de crisis infinita ¿Eh? ¿Qué aquí, se decía? aquí todavía no ha acabado eso ¿Eh? No, aquí la crisis todavía sigue Bueno, sí Pero a lo que iba a dejarme Que si no me mata el pecero O sea, lo que te digo ahora, ¿eh? Que si no, vamos Me va a cortar el cuello Pues ya entonces Pues esto es como las primeras Pero con la resolución de personas muertas míticas Como el Barry Allen o la Supergirl original Han vuelto a la vida y O sea, eso, lo, lo eso, de siempre, ¿no? Que nunca mueren, siempre hacer. vuelven Bueno, tú sabes lo que pasa en los cómics Ya ves que un junta día, la bola de dragón y aquí está un cachondeo La muerte mato, le da un trabajo a la muerte otro día no Y ya, pues, ya acabó Ya no tengo bueno, más que decir No tiene nada más que decir Así no. que, señor Agustín, que estás en la pecera metido como Aquaman ¿Es Aquaman? Vaya personaje más pasteloso te has cogido tú también Tú con, que estás en la habla pecera Habla con los delfines ¡Pru! No, eso es un pago. ¿Cómo hace un <risa> delfín? Eh, no, eso es gallino. <risa> no. Espérate, aquí es no Voy me... a hablar con Mira. los puños dentro de poco, prueba, así que dejarlo ya. Prueba a hablar como el de los delfines de los Simpson, el de yo, no sé salvar. <risa> ¿Cómo, <risa> ¿Cómo se llama? No me acuerdo. No me acuerdo. Los que invaden Springfield. Ah, sí, lo Bueno, tú que lo como he dicho, Agustín, tú que estás en la pecera como Aquaman. Los pingüinos invasores. Mete otra sintonía y pasemos a otra cosa. Me toca, me toca, me que me toca. Te toca, te toca. Y tengo que comentar esta canción que suena de sintonía. Es el Aqua de, My, de Giro Vega. Canción que sale en Gran Turismo 5. Y de Gran Turismo vamos a hablar. Sí. Pues bueno, puesto un juego de coches en el que tú tienes un coche... la X, uno? Y... Hombre, tú compitas con un coche. Sí, no digo, ¿solo un juego? Bueno, bueno en principio franquicia. tú juegas con un coche... Es una un franquicia coche, franquicia la un... ¡Me he Sí, vale, vale. Perdón dejo. por el grito, Agu. Vale. Pues tú ya va el coche, en la equi acelera, en el triángulo frena, en el círculo también frena, en el cuadrado frena... No, en el triángulo marcha atrás, gira, derecha, izquierda, R2 para cambiar ya está. Sí, eh... Mmm... Eh, ¿Has dicho que se frenaba o no? No lo sé. No sé, ¿tú lo has dicho? Yo creo que sí, pero no estoy seguro. No sé, ha dicho algo de frenar, lo he escuchado, ¿eh? El círculo frena. Pues bueno, esa... frena. Luego también todos frenan, ¿no? Que no sí, tuerce sí. Bueno, empieza mejor por el principio Bueno, esa está toda la, la opinión general que tiene todo el mundo del juego de Gran Turismo Que es un, un juego de coches Coches que van para adelante, ganan, piñas Y no no Aparte de ser una de las sagas que más ha vendido en los juegos de la Playstation eh, Tiene... O sea, Gran Turismo va mucho más allá No se queda solo en el juego Gran Turismo tiene su propio equipo de carrera Tiene sus propios coches Eh, cede a sus diseñadores ¿eh? de Polini, Polyphony, eh, eso, Polyphony Digital, se lo cede a grandes compañías para que hagan proyectos juntos, mm. como por ejemplo Citroën. ¡Wow! Citroën tiene un superdiportivo. ¡Wow! y La se ¡Wow! ¿La C15 GTI? Más o menos, sí. <risa> <risa> Doble turbo inyección aire resistido. Aire resistido. Pues sí, resumiendo Sí, eh, totas que junto citroen y Gran Turismo hicieron GT by Citroën Que es un pff, cochazo de un, la hostia Un prototipo, sí Sí eh, Y ya el, el Gran Turismo empezó en el, el año después, en Miro, la chuleta En el 97, este sí. me lo sé de memoria Sí, 97 Y empezó siendo uno de los grandes simuladores Ya de primera ya fue el juego que más venta En PlayStation 1 Hizo en playstation 1 con qué tiempo que ellos sí sí sí además veníamos de jugar juegos donde de los 16 bits donde los coches eran apenas unos spprints mal hechos y empezamos a ver algunos juegos en 3d y entonces llega gran turismo con sus coches reales con, con esas físicas con ese con ese todo y todavía música sí sí también la, sí, eh, la intro era de chemical brothers si sí, de sí. una canción de mmm, manica street preachers es eh, remezclada por Chemical Brothers, era una especie de colaboración tremenda Faster, creo que se llamaba No, había buenos No, son más... Eh, sí. Everything's Go, no me acuerdo Había buenos grupos Sí También Jaben sí, por... y Leven de, de Garvey, ¿no? Sí, el... No, de Garvey venía Stupid Girl, me parece Girl. Bueno, sí, al fin y al cabo la banda sonora de Gran Turismo siempre ha sido Una banda sonora bueno, bastante mi, cañera en es mi jodida sesión trulo Sí, vale, vale, tú... Mi sitio tú, Dilo tú, dilo tú, dilo tú, yo no sé nada Pues tiene una gran banda sonora Y punto, resumen, mucha música traya Muy buena Desde mm. eh, electro, metal, clásica Grande de los clásicos sí, de la clásica Gran Clásico. Turismo 4 ya tenía más de y sí. unas, unas 150 canciones de banda sonora sí, Que eh, no es poco eh, Algo extenso Pues el juego, aparte de ser El más vendido de la Play 1 Eh, subió las ventas de vehículos en Estados Unidos O sea, en Estados Unidos Coches que pasaban desapercibidos Como el Subaru Impreza El lancerevo El 250 Bueno, 240SX, Nissan no. ¿no? Otro Por unos cuantos coches más Subieron las ventas como la espuma Por lo que eh, el Gran Turismo fue Quieres estarte quieto de una puta vez Es te quiero decir una cosa que No hables de los americanos por si se presenta Goyo González y nos mata a que de los americanos nada más que pueda hablar. ¿Por qué? No, no lo sé. ¿Vale? Pues bueno, Gran Turismo 1 tenía 178 vehículos, de los cuales subieron las ventas de mucha marca y todo el mundo dice, wow, qué cantidad de coches. Pues en verdad, tiene truco, tiene truco. Y es que, por ejemplo, Gran Turismo 4 del Skyline hay unas 54 versiones, así por la fecha. De la empresa también hay treinta y pico versiones. O sea que no es que haya gran variedad de coches, sino hay muchas versiones. Y lo que más son vehículos japoneses. Puesto que las compañías japonesas, al ver que Gran Turismo promocionaba sus coches, aumentaba sus ventas decía, toma, toma coche ahí tienes coches, toma unas puertas, llévate más, toma el capazo entero coches, toma tú para ti, ahí, ahí, ahí... Colaboraban. Y... Sí, hombre, Ch una de las cosas que ha... ...que ha caracterizado a la saga de Gran Turismo, es decir, esa extensión en todo. Sí. Di la cantidad de coches que tiene el Gran Turismo 5. Pues el Gran Turismo 5 tiene un total de 1.031 coches. Casi nada. los cuales 809 se llaman coches estándar, que de los gráficos son aceptables, muy, muy aceptables, por encima de la media... Y los daños de deformaciones Otra cosa, las deformaciones No es que el Gran Turismo necesitara más espacio En la Play 1 y en la Play 2 Para destrozar los coches Sino que los contratos Estaban firmados De que era eh, Estaba prohibido deformar los coches Porque eso le daba mala imagen a sus coches Claro, quedaban feos, no quedaban bonitos claro. eso, eso no, vende, no, eso no vende. vende Pero yo voy a hacer una pregunta Si ese coche es de consola Se pega 600 puertas de campana Se queda nuevo Nuevo Se queda nuevo, nuevo. Se queda nuevo. no es un arañazo seguro. Y tú Eso sí, los coches se ensucian La cabeza loca perdía No se rompen pero se ensucian Que luego tienes que pasar por el de lavado para que brille Y cambiarle el aceite pero Hombre, Luego supuesto. viene uno que está loco perdido Que está jugando nada más que al turismo Que se piensa que va a hacer lo mismo con su coche Pega las 600 puertas No, pero luego juega el Gran Turismo 5 y ya se desmiente Porque en el Gran Turismo 5 ya sí si se rompe Y como iba, no, perdón, de iba, en los coches estándar, las roturas son simplemente bollos. Tú te metes de frente un golpe y se te mete el bollo, ala, ala puh. Y luego, el otro lote de coches que quedan son 220 coches premium. Que eso sí que están guay. Que esos tienen unos graficacos, puh. Y luego los interiores, son completamente realistas y funcionales. Y en eso ya sí las partes del vehículo se desprenden para quedarte sin capó, sin ruedas, sin techo, sin chorba, no sé. Sea, para eso, ir en la rubia de al lado. Eso madre mía, es de Iparza. Pues eso. esto ha sido un pequeño repaso de a la saga Gran Turismo, esa saga sí. de videojuegos, y como último apunta es de decir que nuestro técnico de sonido no ha sido capaz de sacar el Ferrari F1 en la, en la PlayStation Portable. Yo sí lo tengo, yo sí lo tengo. Pero aún así seguimos, yo seguimos sí queriéndolo igualmente. ...os recuerdo sí que puede tengo. tener una motosierra ahí y que nos puede cortar las piernas. Sí. Que estás, no, no es allá con un, para un bajo de, de, de esto, de motosierra. Hablando hablando de motosierra, yo creo que es el instrumento musical más bonito que, sí. que pueda haber. Una motosierra, que más romántico que un bajo de motosierra. Precioso. Joder. Un bajo, digo, eso un solo, eso. un solo de motosierra. Ese sonido. No he Ese motor dos tiempos sí, re y Ahí Y la gente, nuestros oyentes estarán diciendo... Esta gente que dice... Un solo de motosierra? Pues sí, hay un grupo que un grupo llamado Jack Hill, que a principios de los 90 sacó una canción llamada The Lumberjack, el leñador, y en ella hacían un bonito solo de motosierra. Así que si nuestro técnico es tan amable de pincharla, disfruta de este Jack, The Lumberjack de Jack Kil. Documento anime, la guardia del androide La serie a comentar hoy es Fuli Kuli También conocida como flcl o Furikuri ¿Y qué puede decirnos por ejemplo Mager de esta serie? Bueno, pequeña anotación, serie hecha por Gainax, estudio de animación Gainax la misma gente de Evangelion y tantas otras series famosas son unos ovas de ese episodio así que en tres ahorita se puede ver y la historia va gira en torno a Naota un pequeño un joven adolescente que se queja en que en su pequeño pueblo nunca pasa nada a excepción de que hay un de que hay una plancha gigante encima de un cerro, o sea, es un edificio que es un, en forma de plancha, de la de plancha en la ropa y llega aparece un día Haruko Montada en su vespa con su bajo rickenbacker a la espalda Le pega un golpe a Naota en la cabeza Y de la cabeza empiezan a, a salir robots gigantes Ya el resto va todo cuesta abajo Lo atropella primero Sí, bueno, la atropella primero Y luego lo besa para resucitarlo Sí sí Y luego, y luego le pega Sí Definitivamente le, le pega siempre, que puede? Ah, y tú que no has hecho los deberes que sí lo ha hecho Pero que no lo ha hecho como te hemos dicho ¿Por qué le pega? pues yo que sé por qué le pega, porque lo viene se están dando morreo los otros dos tranquilamente. Bueno, el, el otro no. El otro va con su bate que no se sé ande vendría que nada no, que está es un mano, su hermano, su hermano, qué hermano si sí, no lo veo. A ver. ¿Verdad? Entonces llega la otra con su Vespa o su De y lo atropella y empieza a decir, "Ay no, por Dios, lo he matado, lo he matado." <risa> ¿A ver? ¿Verdad que empieza así? Sí, sí. Sí, sí, sí, sí, sí. sí, sí. <risa> sí no dolorosamente. No <risa> y luego para rematarlo, le pega un tortazo con toda la guitarra. Con un bajo, requin un bajo. Pues, cuatro negras, <risa> don, don, don, bajo. Y además se arranca como una motosierra con la cuerda. Sí. ¿Ah? Curioso. Ah, Has visto hablando de motosierra. Parece que ese es un tema un tema que vuelve aquí en este programa, todo mm. gira en torno a motosierra. ¿Quién llevaba uno? Ah, sí, el, de, el tío de la matanza de Tasa. Sí. Bueno, pero volviendo a Furikuli Decir que es una serie mmm, A mí para mí gustó nada también Al igual que el otro día hablamos de Death Note Que yo considero la mejor serie Esta Furikuli también estaría dentro de mi ranking De series favoritas Tanto por animación, por la historia totalmente loca Como se ha podido decir aquí Porque no queremos destripar mucho sobre la historia Es que mm. contar un mínimo de la historia Es destriparla de completamente Sí, porque mmm, Ver la serie y es como un... Co un cúmulo de, de cosas sin sentido. A lo primero no sabes por dónde cogerla. No, ni sí, al final. Eh, ni a lo primero ni a lo del medio. Es nunca compra sabes. pulpo y manda bacalao. <ríe> Haga una cosa súper rara. Sí. Yo no entendí un pijo directamente. <ríe> Anda, ángela está aquí. Llevaba hoy todo el día muy callado, no nos dices nada. Venga, habla de Furikuri. Es que, no sé, la vi... Bueno, la, vi... la vista media pero no entendí un pijo. O sea, vale, un tío que... ¿Has visto cómo no hay por dónde cogerla? Está tan tranquilo, haciendo la otra gara abajo un puente y llega y le, le dan una hostia, una con un bate y luego se le da a su casa, no sé. Sí, no. cuando vuelve esa que le ha golpeado, es la asistenta. O sea, se convierte en la asistenta de la casa. Y luego sí. tiene otro un robot que le sale de la cabeza de sí, mayordomo. Sí, el primer robot que que aparece en la cabeza, lo golpean, lo dejan jodido y entonces lo utilizan en la panadería del padre del prota para hacer barras de pan. Vamos lo típico, tú encuentras un robot que viene del futuro y te caza, lo ponen a hacer barra de pan. Claro, claro. Es lo más lógico y evidente. Bueno, si te encuentras como una especie de Terminator o pues si sí lo ponen a hacer barra de pan, que si tiene una vez que va a matar a toda la humanidad, ¿eh? que se sí. entregan primero. En definitiva, por mucho que habláramos no no iba a entenderla, así que lo mejor es que la veáis, furikuri. Yo tengo una petición para la semana que viene. Dime. Hablar de Naruto ¿Podemos hablar de Evangelio? Por supuesto Furikuri se creó justo después de rodar Evangelio Con el mismo equipo de rodar Evangelio Sí, sobre todo por si alguien me puede explicar el final <risa> Uh, eso, tú, tú siéntate y lo hablamos Lo de la pajilla todo el mundo lo ha pillado, eh <risa> Tú siéntate y hablamos amigos del cine, amantes del séptimo arte. Mm. Hoy tenemos una película, una maravillosa película, que nos demuestra que grande es el cine, que vamos a comentar, y ella es Catwoman. Grande, eso grande. Un momento, no empecemos, que siempre siempre adelantáis. Catwoman, película de 2004, protagonizada por Hal Berry y dirigida por Pitof, ...es un director <risa> francés... ...se hace llamar Pitof... ...oye, un alias... ...yo soy Trulo... ese es Pitof... ...dime de qué presume... ...de qué carece... ...sí, sí, no sabemos si será por eso... ...en Catwoman podemos ver la historia de Patien, Passion Phillips... ...una chica un tanto sosa... ...que trabaja de diseñadora gráfica... ...la matan... ...desgraciadamente se ven ve vueltas donde no tenía que estar... ...la matan... Y resucita como una superheroína Que empiece el stripe Bueno, bueno, bueno, Catwoman, peli Mierda, una mierda de peli Sí, ¿Qué sí peli? sinceramente Eso Ni es peli ni es nada el, Sí, es mala, es mala, reconozcamoslo Eso Son secuencias una detrás de otra de una tía haciendo miau, miau". <ríe> Por favor, sí, yo la estaba viendo y dije Tú no eres una gata, tú eres una perra en celo o eso que la grabaron en febrero. Sí, puede ser. <ríe> sí, porque estaba un poco... Un poco subida de tono. Sí. Estaba un poco caliente. Sí. Eh, sí, ¿alguien quiere hacer algún inciso sobre la peli? Es que... Es que... ¿Para qué más gastas palabras con la película? A ver, tenemos que ir a una sección. Ah, vale. Para entonces, pues diríamos aquello de... Lo único bueno de la película, que tampoco es bueno, es que salen artistas tan buenas como la Sarah Néstor que es la mala malosa, que ojo, voy a decir, ¿qué, qué leche de supervillano eres? ¿Cuál es tu capacidad? Uy, es que tengo la papada dura. No, no, no. <ríe> se Esto, echa ah, crema, se echa crema y eso. se queda la, la cara de acero. O sea, Pero por favor, sí. Lo si, que hace la Nivea. Si exactamente. los cuatro, si las cuatro personas que estamos aquí sentadas tenemos la cara más dura que la mala de esa peli, te lo puedo asegurar. Y si no pregúntale a cualquiera de mi familia de travar decir, este la cara dura que tiene. Vamos. Y sin haberme echa un puto potín en mi la vida le junto la cara. Eso es advertencia para las mujeres que se echan más de foliantes para la noche para dormir en sus camas. A la mañana siguiente se pueden encontrar con un kilo de cemento puesto en ellas. Yo quiero decir sí es que lo único bueno de esta película... Es que es se... algo bueno? ¿Tiene algo bueno? ¿No puede ser? Sí. ¿Sí? Lo único bueno es que se acaba. Sí. <risa> <risa> lo, bueno es que, lo bueno es que se acaba, sí. Sí, hasta ahí... Sí, sí. Pero, por, por favor, razón. volviendo al tema de, lo, de los Porque malos. Porque yo tengo manosos. otra pregunta. Dime. Entonces... Pues la religión de esta de que se de esta guascoma, ¿no? ¿Cómo guascoma? <ríe> <ríe> <risa> guascoma. <risa> cat, catwoman. La mujer gato. ¿Sabéis cómo la llaman en, en Sudamérica? Gatubela. Gatubela. Y a Homer lo llama Homero. Homero, no. Yo digo <risa> Eso una sí cosa. que da miedo. La loca de los gatos de los Simpsons es también Catwoman de los Simpsons. Fue Catwoman cuando era joven. Luego lo que pasa que se jubiló y entonces está claro que de ser superhéroe te deja una pensión de mierda y no te da pa' más ah y otras preguntas que os le lanzo Catwoman esta sí. o Catwoman de no. Tim Burton hombre por supuesto nos quedamos con la Catwoman que era Kim Basinger era... no Michelle Pfeiffer eso en las pelis de de Tim Burton de las peli de Batman del principio de los 90 bueno mm. Hombre, ahí sí había superhéroe y villano en condiciones, pero aquí está tía, qué capa, qué poderes tiene. Dice, "Uh, es que es una gata. Yo cuando resucita, que está ahí y digo, ya estaba hecha sí, está... una bola de pelo." Yo te voy a decir de va verdad. Bacha una mía. bola de pelo y no la echa. Yo me diré toda la puta peli esperando a que echara la, bo la bola de pelo. O sea, se comporta como una gata. O sea, se contonea. Dice frase estúpida. El primer superpoder que tiene que es mandar a su jefe a la mierda. Me o sea, voy del la trabajo. La primera manifestación es ¿Eh? mandar a su jefe a la mierda. ¡Oh, Dios! Y para eso tienes que morir y volver entre los muertos para pa mandar a, a tu jefe. Pero la resolución no está muy clara. Porque yo he visto a gente pegada en actes, ¿eh? Sí, eso está sí. claro. Mismo tenemos aquí nuestro querido zombie, nuestra pequeña... Sí, ay, ¡Ay, sí! sí. Bonita la Wayne House. Bonita. Sí, ya no se va a pasar más de la raya. No. Uf, <risa> ya no se va no, a Ya no. Chistes crueles, no. ¡Ay, no! ¡Otro! Lo justo, ¡Otro! ¡Lo justo! Otro. <risa> ¡Lo justo! Es que no se me ocurre ninguno con gato. ¿No se te ocurre nada con gato? <ríe> sí. Yo creo que todos conocemos el mismo, ¿no? Del gato mío me lo... Sí, me lo... Cuando quiero, fui Sí, yo. ese. Ese mismo. Bueno, volviendo. A mí la peli me parece cutre en el planteamiento. La supervillana, vale, tiene la cara dura. Pero, por favor. Y luego, no sea capaz de vencerla. Si estás que te has matado ya un puño de gente. Que te lo has cargado. Además, matones profesionales, gente. Entrenada. Y luego ya una tía con la cara dura... ...que solo tiene la cara dura... ...y no eres capaz de matarla. Como dicen las canis... ¡Una pata del coño! Ahí está. Uy, es que tiene un látigo, por favor... ...aquí todo... ...no, no es... ...no es excusa. ¿Tiene un látigo? Sí, tiene un látigo. Látigo cerpa ah. Y luego, por favor... ...la banda sonora de la pelitorro... ...rollos Beyoncé... ...Destiny Child... Ahí... Eh, eso hay un fallo. Porque... ¿Pero ¿No habéis da cuenta también... ...que se pasa toda la película saltando? Sí... sí. ¿Cuánto haces con no un rollo Vicinel Charles Benzons? <risa> a ver, una película siempre quiere música de pumba, pumba, pumba, pumba. Oye, algo ahí de, no. Oh, sí. oh, pero hay oh, un chiquita. dato tan tanto porque ya que iba en esa línea de música en esa gran troza de la película donde se la echa con su follamigo de principio, el partido ese de baloncesto. El a un poli, frito. el poli guapo que siempre tiene que haber, que al final sí, siempre que, Pero el poli es tonto. Vamos, es guapo, pero estándar. es tonto. Sí. Pues lo que iba. La escena cuando están jugando al baloncesto, ahí no tiene que sonar, sonar Beyoncé. Ahí con reggaetón daría el pelo, ¿sabes? Ayer le cuento de, Ay, no. la gasolina. Esos movimientos de cadera. Dale más gasolina. Refregándole el culillo, lo que para arriba, está, lo que total, Se barribajero. Qué fuerte. Dios nos va a castigar por cantar estas palabras de reggaetón. Seguro. Seguro. Ardaremos en el infierno. Básicamente. Bien. Bueno, yo ya te voy a Escuchando todos días a George por dios en el infierno no a ver George Dan en el infierno la barbacúa la barbacúa o el chiringuito cualquiera la de babacua, las dos la barbacúa himno oficial del infierno quería que era alguna canción de ACDC pero bueno o sea, ahí está no está claro que los satánicos en el infierno no se escucha ACDC se escucha George y Dan es y cosas no. así habéis visto la película esta del perro hablante que es un demonio <risa> bien le ha una colleja Ahí está Para los que no pueden ver la situación ¡No pegarme! Nuestro técnico de sonido ha salido de su puesto Y le ha pegado a José ¡Un aplauso! ¡Uh! ¡Es ¡Hey, mi ataca! ¡Es ¡Hey, ataca! La parte de que no grites al micro Ah, sí, sí, Es que se me olvida Es que se me olvida I am sorry La próxima vez te echo un vaso de bosca por encima hoy de bosca! Y sí. que Amy Wayne Howe haga el resto Bueno Quiero bosca, quiero bosca No te acerques... no... pobre tica No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, quieta Quieta No te acerques No, no, no, no, no, no, no... quieta, no, no, Es mio Que no es bosca, que no es bosca, que no es agua Estate quieta No No, quieta quieta No, quieta madre mía, Dios, escucha Muérdele, muérdele, ay, tírale, tírale Muérdele Es mio, arco Vamos, Ya, ya, ya, calmada. Dios. calmada Dios ¿Por dónde íbamos? Estamos destripando Cagwoman, pero por ah, desgracia flipando. flipando, wow Destripando, pero por ah, desgracia Es, es una peli tan mala, que es que no da no da mucho de sí No, es que no Después tiene sentido visto, No da mucho de sí Así que vamos a hacer el La valoración final Nuestra ronda de valoración final Ángel, ¿qué opina Ya ha hablado poco, pero a ver, opinión profunda Puta mierda Puta mierda. Profundo, ¿Jose? ¿Qué, qué bueno, sí, sí. Yo pienso que a Halle Berry la denunciaron las maltratadoras de animales por usar gato en la película. Sí, ¿verdad? Los gatos no se merecieron tan maltrato. A, a no, tu, a, no son o sea, tan tontos. No, no tan se merecían tontos. aparecer en una peli tan mala. Por lo menos, hombre, gato No lo habrán visto, digo yo, que también se sufre. Sí, lo bueno es que pasan desapercibidos fácilmente. Oye, que eso es buena novela, ¿eh? Vale. Igual que lo, el ataque de los tomates mutantes Asesino Esa es una gran Maguer, película sí, sí. Maguer, opinión de... Pues yo me quedé con ganas Porque ya que sale tanto tiempo acostado o sea, Si un gato duerme 16 horas diarias Ella duerme 5 minutos en la peli No, no es creíble, no es creíble. No. No, man, Si ella está peleando Lo que más que mate un tío Y luego vaya a un sitio calentico Un radiador, un braserillo Una anahuilla Y entonces con la uña empieza y a escarbar <risas> Hacerse su cama y ahí se acorruca y echa una ovilla hasta que pasan 16 horas. Y entonces se levanta y mata al próximo. Claro. Y entre medias tenía que haber soltado la bola a pelo. Sí, ¿Está claro? sí. O sea, su media horica lamiéndose ahí donde se lamería claro. ella. ¿Y si se transforma en gato? porque no le sale una cola de atrás? No, es no, que no se transforma en gato. No, la cola ya la pone el policía. Ah. Ahí está. Yo, bueno, sí, ¿tu opinión, Mager? Eh... Ni sirve panel, de el helicóptero. Ni sirve de Nota, erótica, sí. <risa> Nota Harley <risa> Davidson. Una mierda. Una mierda. Y yo op, mi opinión final es que decir que por mucho cuero que lleve, horrible también el traje tengo que decirlo, aunque sea de cuero, pero es horrible. espantoso. Puesto que Harley ya bien señala las mamella en operación surfis y esta supuestamente más sensual y no enseña cacho. ...no merece la pena ser vista... ...así que... ...puta mierda... ...y Agus... ...Agus también quiere... ...dar su opinión... ...eh... ...yo creo que... ...Catwoman... ...es una película... ...memorable... ...en la historia del cine... eso fotografía ...oscuras... ...de esta ciudad... ...tenebrosa... ...esa interpretación... ...maravillosa... ...de Halle Berry... Y ...quítale ya la escopeta... quitarle la escopeta... ...además es una película... ...que para todos los amantes del sado... Es su gran meta. Cuero, cuero, látigos, tacones de abujas. Unos por... metaleros que se acojonan por una tía. Abreviendo, no vale ni para estar escondida la película. Vamos, mala de cojones. Y para la semana que viene vamos a tener otro clásico del cine memorable. ¡Un gran clásico! Eh, que la peli es buena. Que ya era hora de que tuviéramos ese material tan... Del que se Ay, hace la estrella. Tan magnífico y tan... <ríe> Tan graciosito Yo quiero de eso por si, por si queréis verla Para estar preparados para la semana que viene Vamos a destripar Starship Troopers Las Brigadas del Espacio ¡Brigadas del Espacio! Uff, fatiga más grande Cansancio Esto agota cualquiera Este agota cualquiera ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Nos sí, vamos, tú. nos vamos Yo no sé, o sea tú no sé dónde va yo lejos de ti No nos vamos, ¿por claro. Sí, sí, porque se acaba el programa Podemos estar las 24 horas aquí encerrado Tenemos agua y palomitas Vale, y segundo la idea, encerrarlo aquí las 24 horas Nosotros nos vamos No, no se juntan la idea No, no, tú también te vienes Ah, vale, entonces sí Lo dejamos aquí él solo Pues eso, va siendo hora de cerrar las puertas de la boli del androide Recordar que estaremos aquí el miércoles que viene a las 8 de la tarde En Radio Cuyar Sí, porque esto es Radio Cuyar sí, sí. Si no me equivoco, sí, sí, sí, sí. El 107.8 de la FM Ah, entonces sí eh, Mis colaboradores al día de hoy, ya que no se quisieron presentar A ver si se quieren despedir ¿Habrá ¿Eh? suerte? ¿Eh? Despídete ¿Eh? ¿Eh? De despídete ah, ah, adiós mamá No, no, no Así no De la ah, audiencia, no de, de tu caso, madre Como ah, vale. siga así día, adiós mundo Ah, vale Pues... Por... Mm, ah, nos vemos, gente ah, ah, ah, ¡Hasta luego! Yo qué sé ¿Qué os digo? Sé que no os veo A ver si mandáis algo raro Yo os veo Sí, un problema de televisión Vale Ese fue José Nuestro colaborador eh, Que os lo pique un pollo Vale Frase épica Ese fue Ángel Maguer ¿Va a decir no, algo? No, yo no eh, Primero tiene que desperdirse Mi preciosa mascota vale. Que está aquí Que Amy Winehouse se despida Amy, le saluda da la patita Oye, con Amy que hacemos Yo no lo sé, pero... ¿Qué se queda aquí contigo? No, no, no, no, no. No, calla, calla, calla. No, con el José no, con el José no. No, no, no, con vale, no, no, te vienes vale, con nosotros, vale, vale. vale. Sí, con nosotros. Vale. Sí, te cuento el nacimiento de la pedatruya, ¿eh? No, ¡No! No, ¿ves? Se alterado no. la se alterado, se alterado, no quiere. Bueno, pues esa fue nuestra mascota, el zombie de Amy house ¿Magge, di algo? Algo, algodón que es más largo. Bien. Nuestro técnico de sonido... Eh, me voy a pedir la baja por depresión, que lo sepáis. <risa> vale. Hasta Eso luego. Está malo. Ahí está. Tú cuando tengas la junta de evaluación, llévanos a nosotros y harás como te la dan. Vamos. Eso me encargo yo de que a ti te dé la baja por depresión. dice mira, este nos tiene que aguantar aquí toda la semana. Ay, ¿te imaginas? Ahí está. Ay, vamos a... todos los días, a toda hora No. A... Aquí, no. hablando de cosas. Mm, mm, bueno... Mm. Y a los oyentes, si quieren si ellos también quieren que conseguir una bonita baja por depresión, algún trauma severo o algún otro tipo de trastorno psicológico... Camisetas solo... no, que se me ha adaptado todo el dinero sobornándolos para que no escucháis Vale, si alguien quiere seguir aquí criando traumas y, y siendo pacto de psicólogo, carne de cañón, solo podemos remitirlo al miércoles que viene a las 8 de la tarde en la guarida del Androide. Yo fui Trulo y hasta aquí hemos llegado. Y, por, y se me olvidaba deciros que también podéis encontrarnos en Facebook en nuestra www.facebook.com barra la cualidad al androide allí podéis re revivir nuestros programas